comenzando con el repaso a lo que nos dejó la 36ª edición de la Maratón de Fútbol Sala que se disputó este fin de semana y que nos dejó como nuevo campeón al conjunto Graz Alemeño de Zulema. Zulema que se midió en la final al donde Fútbol Sala, partido que terminó con empate aún un partido igualadísimo y que tuvo que decidirse, el título se decidió en la tanda de penaltis, donde Zulema tuvo más suerte o más acierto, o lo que como lo quieran llamar, y se llevó el título, el primero en su haber, en esta eh, competición de la maratón. Y la verdad es que parece que el fútbol sala ubriqueño con este título eh, sal de una cuenta pendiente, porque el Zulema en estos últimos años ha sido considerado por muchos como el equipo que mejor eh, fútbol sala practicaba en la competición local, pero nunca consiguió pasar en la maratón de semifinales, Y nunca ha conquistado un título liguero, a pesar de postularse, como hemos dicho, como ese eterno eh, favorito. Eh, con este título parece que se quita una espina el conjunto grazalemeño y se convierte en el segundo equipo foráneo de fuera de Ubrique, que se hace con un título de maratón, tras el don de futbol sala, precisamente, que en el año 2015, como saben, ganó la maratón. Ese año fue eh, triunfal para ellos porque ganaron la Liga, ganaron el trofeo y ganaron perdón la maratón de, de fútbol sala ambos equipos se llegaron a una final que como saben se juega más temprano del habitual en la madrugada del sábado al domingo más descansado que eh, otros finalistas que hemos visto en otras ocasiones y ya no solo por el horario también por las plácidas semifinales que disputaron ambos conjuntos se metieron en semifinales tanto el conjunto del eh, gesto algar como autoescuela la sierra uas ...dos equipos que no aparecían en ninguna de las Quiñelas... ...como favoritos a meterse en esas semifinales... ...y la verdad es que nos dejaron partidos desiguales... ...el Guas cayó ante Zulema por seis goles a 0 ...y el gesto Algar hizo lo propio... ...ante el Donde por 4 a 0 ...por lo tanto pudieron dosificarse fuerza ...fuerzas, perdón... ...en esas semifinales... ...y en principio nos dejó una final... ...mucho más disputada... ...donde el conjunto del Donde Fútbol Sala... Se adelantó en el marcador, en la primera parte, el Zulema remolque, pues buscó más la portería, buscó más eh, llevar la iniciativa en el juego y consiguió empatar. Y ahí se quedó ese intento de remontada porque ambos conjuntos ya, falta de cuatro o cinco minutos para el final, dieron un paso atrás y prefirieron pues asegurarse, no arriesgarse y que los penaltis decidiera quién era el campeón este año. Y eso en este caso, decidió que iba a ser el conjunto del, del Zulema. Además, ambos equipos venían <coughs> perdón, eh, con una trayectoria bien diferente, porque, eh, por un lado, Zulema, por ejemplo, en la fase de grupos, cayó en el grupo de la muerte y consiguió pasar a octavo como tercero, por detrás de Pinturas Fefi, que de Quedequé, y por detrás también del conjunto de estudiantes, dos de los favoritos, a llevarse ...el título eh, de liga eh, comentar que ninguno de los equipos en esta en esta fase de grupo de estos tres equipos perdió ni pintura Fefi, ni estudiante ni zulema sus duelos se saldaron con empates por ejemplo estudiante zulema eh, fue el primer partido que abrió la competición empataron a dos estudiante pintura fefi empataron a uno estudiantes eh, perdón zulema y ah, zulema y pintura fefi en este caso pintura fefi Sí, eh, sí, y ...sí ganó, sí ganó, si sí, sí logró derrotar a Zulema, que perdió un, un encuentro. Eh, las estadísticas, que cuando se eh, ponen, pues no eh, están correctas del todo. Pero bueno, ya decimos, un partido ganado, uno empatado y otro perdido, el conjunto de Zulema. El destino o la suerte quiso que, en octavos de final, al pasar como tercero de grupo, como mejor tercero de grupo... Eh, ...se tuviera que enfrentar de nuevo al qué de qué... ...y aquí la cosa cambió... ...un partido en el que el qué de qué... ...llegó a estar por delante dos veces en el marcador... ...y dos veces consiguió empatar el conjunto de Zulema... ...no logró romper el qué de qué, el partido... Eh, ...cuando obtuvo la ocasión... ...y eso terminaron pagando... ...porque eh, de nuevo el pase a cuarto se decidiría... ...desde el punto de penalti... ...y aquí estaría mucho más atento... ...mucho más acertado el equipo Grazalemeño, el Zulema... ...por otra parte... En estos octavos de final, Estudiantes se midió a Revolución... ...un partido que terminó con un marcador abultado, 1-7... ...hubo más igualdad de la que refleja el marcador ya... ...con portero-jugador en los últimos minutos se arriesgó Revolución... ...y encajó varios goles de forma eh, consecutiva. El conjunto del Guas, otro semifinalista, eh, se enfrentó aquí al de Galer y Panteras... ...un partido marcado por la lesión de Modesto... ...que finalmente resultó ser un latigazo cervical... ...y que no llegó a más, pero en la intervención de la ambulancia... ...de los sanitarios hizo, pues, eh, provocó cierta, eh, digamos, eh, inquietud... ...entre los jugadores y el público, finalmente, como hemos dicho... solo fue un latigazo cervical, pero eh, el equipo del Galerí... ...se quedó tocado, sin duda, al ver a, a su compañero... ...y ya ahí el partido, cuando iba con 0-2, se terminó... ...y el Guas consiguió el, el pase... El don de fútbol sala se enfrentó al LCR, partido que terminó con un contundente 6 a 0 y el gesto algar al Porti con un a 6, pasó el conjunto algareño Los cuartos de final, el duelo más interesante sin duda fue el que midió a estudiantes y al don de fútbol sala partido que eh, estuvo marcado por una jugada, el, mucha igualdad en ese encuentro, mucha igualdad sin duda y hubo un momento en el que el colegiado eh, en este caso expulsó al portero de estudiantes los dos minutos en los que tuvo el conjunto estudiantil en inferioridad en donde consiguió marcar 0 a 1 y a partir de ahí estudiantes, eh, lo de estudiantes fue un quiero y no puedo, eh, contra el muro cortesano, no logró empatar, también tuvo algunas bajas en este partido de cuartos y quedaba, quedaba apeado pues mucho antes de lo que se esperaba, al igual que ...al conjunto del que de QDQ. Y por su parte, pues Gesto Algar... ...vencía 0-1 a Mafre, por la mínima... ...el Guas pasaba tras empatar a dos... ...ante el Inter de Lian... Y, ...y lograr el pase a los penaltis... ...y Zulema goleaba la escuela por seis goles a cero. Eh, lo curioso ha sido, sobre todo de esta maratón... ...ya decimos, los dos semifinalistas... ...Guas y Gesto Algar... ...quizás tuvieron un, unos cruces más plácidos que los dos equipos fuertes, porque todos los favoritos al final terminaron enfrentándose entre ellos y eliminándose unos a, unos a otros. No estuvo la cosa tan repartida. Recuerden que este año no había cabezas de, de serie. Y la cosa, como decimos, terminó con esa final, con empate a uno y esa victoria de eh, Zulema al, a, en la tanda de, de penaltis. 36 ediciones, primer equipo grazalemeño que gana una maratón, segundo equipo foráneo que lo consigue tras el donde en ese año 2000 2015 una maratón en la que como saben eh, la principal novedad estuvo en esa reducción de, de equipos eh, 24 tan solo compitieron esa reducción del horario habitual a 31 horas de, de forma consecutiva y, y a esa final que se disputó en la madrugada del sábado al domingo decir que eh, Parece que ha sido una medida acertada porque contentó a los eh, a los jugadores, a los participantes, a los equipos el no alargarlo en demasía y sobre todo porque, según nos comentan, pues hubo bastante presencia de público en esa en esa finalísima más que en ediciones anteriores. También contaron con apoyo eh, los contendientes eh, de eh, paisano suyo, que se desplazaron a Trujillo pues para apoyar a sus equipos desde eh, la grada. Y un dato también para la historia y es que en esta 37ª edición ha sido la primera vez que una chica, que una mujer ha eh, participado, ha jugado la maratón como componente de un equipo del Atlético Futsal. Hablamos de Lorena Ruiz que eh, debutó con el o, eh, con el Atlético Futsal en el primer partido que eh, de la maratón de su equipo ante Oasis Lounge, un encuentro que eh, terminó con victoria del conjunto del Atlético Futsal por dos goles eh, a 5 y que en este caso pues, eh, dejaba también un gol obra de eh, Lorena Ruiz, no solo debutaba, sino que además lo hacía con, con un gol que fue importante para conseguir la victoria de su equipo. La pena pues que el Atlético futsal no pasó de esa fase de grupos, terminó como tercero y no entró entre los cuatro mejores terceros hasta los octavos de final en ese grupo, en el E, Eh, ...revolución y Porti... ...fueron los equipos que consiguieron... Eh, ...clasificarse... Eh, ...pues eh, enhorabuena a Lorena Ruiz... ...por convertirse como decimos... ...en la primera jugadora... ...que juega una maratón de fútbol sala... ...junto con, con chicos... ...como eh, sucedió... ...el pasado eh, viernes... ...en esa noche del viernes... ...en la que eh, se jugó... ...el partido entre Oasis Lounge... ...y Atlético futsal ...enseguida vamos a estar con nuestro repaso... ...a lo que ha sido la maratón... ...como todos los años... Y antes también comentar una noticia, es que el DH Barada Ubrique será finalmente Campeonato de Andalucía de Descenso. Y hay fecha, lo confirmaba la Federación Andaluza de Ciclismo el 11 de noviembre y confirmado con el nuevo recorrido de la prueba que se va a desarrollar por la zona de la Calera. Se lo pueden imaginar el espectáculo que nos espera a los, eh, los riders, a los bikers que participen en esta, en esta prueba todas estas cosas las analizamos analizamos en unos instantes antes vamos a publicidad y enseguida hablemos Antonio Orozco en concierto Viernes 31 de agosto a las 10 y media de la noche en la plaza de Toros de Ubrique Entradas a la venta en la oficina de turismo y en Ticketmaster 20 euros grada y 25 en ruedo No te pierdas la gira Summer Club 18 de Antonio Orozco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 la web ubricarmotos.com Ubricar, la mayor garantía nuestros clientes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 Cinco y cuarenta y siete minutos de la tarde vamos a quedándonos ya con ese repaso, ese resumen al, de lo que fue la 36ª edición de la Maratón de Fútbol Sala hace unos minutos eh, comentamos nuestra pequeña crónica, nuestro pequeño avance y nos queda pues conocerlo de boca de sus protagoni su protagonistas, los eh, equipos que tuvieron en esa final entre Zulema y Donde Fútbol Sala, pues la oportunidad de eh, disfrutar, digamos, de un partido al que a todos los ...aficionados al fútbol sala y de todos los jugadores... ...alguna vez le gustaría eh, poder protagonizar... ...como es el caso que vamos a, a destacar y no es la primera vez... ...hablamos con Adrián Rosas, componente del don de fútbol sala... ...Adrián, buenas tardes... Buenas tardes ¿sí? ...supongo que eh, como finalista con, con sentimientos encontrados... no ...muy feliz por meterse otra vez en, en una final... Pero no lograr el título eh, supongo que también eh, da cierta tristeza después de haberlo tenido tan cerca, ¿no? Pues sí, la verdad que, que sí, que llegar a las finales y perderla pues da un poco de coraje. Pero bueno, muy contento por la maratón que hemos hecho, pese a las adversidades que hemos tenido porque este año nos han faltado muchos componentes uh -huh. y la verdad que muy contento por habernos metido en la final y los penaltis, tú sabes, los penaltis una lotería. Uh -huh. Lo que yo pensaba, mirando la, bueno, la, la, el cuadro de honor de esta maratón desde el año dos, 2015 2015 hasta este, han sido tres, tres ediciones, tenéis dos finales de maratón, dos ligas, eh, bueno, de las finales, un título conseguido y el otro eh, se metisteis en una, una semifinales. Eh, aquí los datos hablan por, por sí solos y estamos viendo a un don de Fútbol Sala que está metido en todas, ¿sí? Sí, sí, la verdad que llevamos unos añitos bueno, la verdad, Siempre estamos ahí dando ruido. Uh -huh. Bueno, una final que muy igualada, la de la de la de la 36ª edición en la que tuvisteis vuestras opciones y, y bueno, durante mucho tiempo el marcador a favor, ¿no? ¿Cómo fue? La verdad que plantamos una final muy muy buena, nos pusimos por delante y ellos estuvieron avasallándonos y eso, pero nuestro portero se portó muy bien, nuestro defensa está muy bien porque de, en toda la maratón nos han metido nada más que dos goles. Uh -huh. Hemos estado muy bien en defensa y el gol de ellos pues fue un despiste de nosotros porque pitaron una falta. Nos liamos a protestar y sacaron rápido nos metieron nos pillaron en braga. La verdad que quedó mucho coraje porque todo el trabajo que estábamos haciendo, defendiendo, y portero parando y todo, y ahora nos meten un gol así de despiste. La verdad que quedó mm. mucho coraje, pero bueno. Vosotros con el, con el marcador a favor sois muy difíciles de, de tumbar. Es una situación supongo que ideal para vosotros porque ya lo pudimos ver en, en cuartos de final ante estudiantes, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros, como nos pongamos en ventaja, la verdad que en defensa estamos muy bien. Y, nos, y le cuestan a los equipos marcar no goles. Uh -huh. Adrián, ¿cómo fue esa segunda parte? Porque vosotros, eh, ya con ese marcador a favor, supongo que esperasteis atrás y ellos quizás tuvieron que llevar un poco más la iniciativa. ¿Tuvisteis ocasiones como para haber ampliado la diferencia? Sí, sí. Ocasiones. Y eso es lo que tú dices, la segunda parte ellos tenían que ir a, a marcar ¿vale? y yo no sé lo que pasó, que a los en cinco minutos teníamos cinco faltas, fue aquello un descontrol, pabellón, la verdad es que yo no sé lo que nos pasa a la gente de corte, que yo no sé qué le pasa, que nada más que presentándonos y todo a pitío, yo no sé lo que pasó y se pusieron en cinco faltas Y, y ya claro, ellos estaban con la pelota y nosotros ya aguantando como pudimos, pero eso del colegillo ese que que nos fastidió. Porque uh -huh. si no fuéramos aguantados y tuvimos un par de contras porque nos quedamos dimos un palo, nos quedamos un dos contra el portero y lo paró el portero y pero nada. Uh -huh. Caísteis en, en los penaltis y qué sensación se os quedó al final de esta de esta maratón? Sí, pues, la verdad que el sabor de boca porque es lo que tú dices ya llegas ahí lo ves tan cerca porque la verdad en nosotros es lo que te dicho íbamos justillo y cuando vimos el Zulema que llevaban 17 tíos casi y lo vimos complicado este, uh -huh. pero nada se nos dio el partido bien y ya eso es lo que tú dices llega a la final llega a los penaltis ahora los pierdes pues, te queda un sabor de boca amargo vaya uh -huh. más con eso con el papel que hemos hecho que, que hemos jugado muy bien la verdad hemos bien en defensa, no nos han marcado goles, pero bueno, también está el Zulema ahí, que tiene un pedazo equipo. Claro, este año casi sus campeones de todo, ¿eh? Sí, bueno, sí, claro, lo que hemos jugado, el Ignacio Peralta no lo hemos jugado nosotros, uh -huh. y eso, el Liga hemos quedado sus campeón, bueno, todos sus campeón digamos que luego no se recuerda o, o dicen que luego los al segundo ¿no? a, al segundo clasificado no se recuerda mucho pero es lo que te comentaba antes eh, mucho mérito que ahora mismo sois de los grandes de Ubrique de la liga de Ubrique y que estáis ahí y peleando por todo a, al final de, de temporada sí, sí, yo... la regularidad esa es la que digo yo es a lo que yo le doy esa, esa importancia y ese valor sabe sí sí es lo que tú dices, siempre sus campeones se, no se acuerdan de él. eso ya va a decir que la maratón la ganó ganado Zulema que la liga la ganó ganado el estudiante pero nosotros estamos ahí y yo creo que cualquier equipo de Ulrike de la liga que se enfrenta con nosotros creo que algún respeto nos tiene porque es lo que dice la regularidad de nosotros y que le cuestan a los equipos ganarnos uh -huh. estamos hablando de un doble campeón de liga de un campeón de maratón así que obviamente los tienen que, que respetar Eh, en lo que ha sido la, la maratón ya en líneas generales, Adrián, bueno, habéis vivido una fase de grupos más más plácida, más plácida, ¿no? Porque habéis ganado con cierta autoridad los tres partidos. Sí, sí, la verdad que es lo que este, este formato nuevo de la maratón, bueno, sí. los grupos no, pero es lo que pasa. Yo no por menospreciar ningún equipo ni nada, pero, por ejemplo, las semifinales, tanto por nosotros, por el otro el Zulemancio, más más flojillas, uh -huh. es lo que tiene que, que eso, que en el grupo, por ejemplo, en el grupo A cayeron tres grandes y se han ido quedando en el camino uh -huh. de, los... de lo que no tienen los cabezas series, uh -huh. no sé, cabezas series. de los cinco favoritos que, que todas las quinielas apuntaban vosotros, Zulema, Revolución estudiante y, y qué de qué al final, todos se habéis enfrentado entre vosotros eh, se habéis ido eliminando unos unos unos a otros, y, claro, por la otra parte del cuadro ha sido como más fácil, ¿no? Para llegar por a esas semifinales a equipos que han tenido un camino más, digamos, más, más sencillo. Por la parte de nosotros, dicen, ¿no? Uh -huh. No, digo, sí, a, par claro. a partir de octavo ya, porque vosotros, por ejemplo... Eh, el bueno, octavo es con... que ni, ni lo jugamos. Uh -huh. Sí, sí, Estamos sí. Nosotros no lo jugamos porque no se presentó el hito. Uh -huh. y, Entonces, y luego en cuarto, supongo que es el partido de estudiantes... Eh, quizá, bueno, la quizás es que el, el hueso más duro de roer el que habéis tenido en toda la maratón, aparte de la final, ¿no? Sí, sí, sí, sí el estudiante, eh, es que se sabía, o te iba a pillar en cuarto, no eh, antes después te tenías que empre, eh, enfrentar a ellos Y eh, así, para ganar una maratón tienes que ganarla todo, uh -huh. antes después, y el estudiante, posible pues, sí, pues fue un partido como se esperaba, un partido duro y que el que marcaba el que primero el que se lo iba a llevar, porque siempre nos ha pasado con el estudiante uh -huh. siempre subimos es... la suerte esa de ponernos en ventaja y, y aguantar uh -huh. Vemos que es un partido que siempre se decide por detalle y, y ahí pues eh, se adelantaste y, y el estudiante no pudo con vuestro muro, ¿eh? No, no, no pudo, la verdad que hicimos un partido muy bueno, la verdad que sí Ajá uh -huh. Ya decimos que luego en semifinales se a cruzar ante Gestual algar y de nuevo se impusisteis con, con cierta comodidad. Eh, no sé si estos cambios de, de lo que ha sido el cambio de formato de horario o, o, el, o lo que tú comentas, ¿no? El, el no haber habido cabeza, cabeza de, seri, de serie en esta, en esta edición, pero lo, eh, no sé si eso habrán sido los motivos, pero desde luego… Eh, al menos parece que ambos eh, Zulema y vosotros llegasteis a, a la final todavía eh, con la plantilla entera, me refiero de, en lo físico, otras ediciones se ha visto que, bueno, ya a partir de semifinales los, a los equipos le pesan los partidos, y aquí aunque se, seguramente también os pesaron pero parece que el cansancio fue me, fue menor ¿no o no? Sí, sí, sí, yo creo que sí, la verdad que este formato se hace más o menos para pa las piernas y para todos la verdad que sí Pero eso pues tiene una una ventaja y también tiene eh, pros que eso que no hay cabeza de serie y te puede tocar un grupo como nos tocó a estudiantes Sulema que de Keto metió en el mismo grupo, que ya desde primera hora te están tienes que ir al 100% en esos uh -huh. partidos. Uh -huh. A a vosotros os ha gustado el cambio, os ha venido bien? A nosotros este año el sorteo y eso sí nos ha venido bien, la sí, no, es que a nosotros sí nos ha venido bien. Si no, me, no me refiero al sorteo, sino a, al cambio de horario, el que se, ha, se haya jugado la final a las dos de la mañana. ¿Tú crees que, que os ha ha venido bueno ha beneficiado en general lo que es la competición y a vosotros en particular? Lo digo porque vosotros siempre estabais con termina el partido, se vais para corte, para acá, para allá, ahora lo, lo hacéis todo seguido, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que te pilla mejor, te queda allí, también hemos estado como mansilla de nuestro grupo, nos uh -huh. hemos quedado allí en su casa, uh -huh. la verdad que, que sí, que te lo quitas ya del tirón, lo haces todo seguido te lo quitas del tirón, no ahora que tenías que estar domingo, uh -huh. yo por mi parte lo he visto mejor, de este formato. Uh -huh. Y ¿cómo cómo ha estado la plantilla del Don de Fútbol Salad? me comentabas que no habéis podido disponer de todo en este fin de semana, ¿no? Que va, que va, nos han faltado mucho ¿eh? Nos ha faltado Abel Pino Antonio Abel Porro El hermano, Alberto Andrés, no han faltado Tíos que son los que están jugando todo Toda la temporada, son piezas clave uh -huh. Lo que pasa es que hemos tenido También el fichaje, hemos fichado a Alejandro Camacho Que el zagalillo ese se ha salido En la maratón Y zagales nuevos que estamos metiendo que, que van a dar mucho ruido, que están Apretando Bueno uh -huh. ¿Con esto se cierra ya la, la temporada? que balance hacéis del, del curso? ¿Qué nota os pondríais, Adrián? Hombre, yo lo veo muy bien. Es que es lo, es lo que dice Después se acuerda que ha ganado el estudiante y el Zulema, pero nosotros tampoco nos podemos quedar. Hemos un papel muy bueno. Hemos uh -huh. estado bien en la liga hasta última hora y en la maratón igual. la maratón perdiendo los penaltis. Que que yo creo que, que ha estado bien la temporada, vaya. Ajá. Uh -huh. Desde luego que, que se te queda ese a, a, cierto sabor amargo por no haber podido ganar la maratón, pero que no desde, desde luego eso no, no quita que hayáis completado una excelentísima temporada y como decimos, ahí peleando hasta el final todas la, las competiciones. Pues eh, Adrián, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias como siempre por atendernos tan amablemente. Eh, la enhorabuena, a pesar de que no conseguisteis ese título, pero bueno, un subcampeonato no es, no es nada, nada baladí. Y esperando que, que os sigamos viendo por aquí por muchos años, ¿eh? Muchas gracias, tú seguro que estaremos por ahí. Un abrazo, Adrián. Venga, Hasta luego. Adiós. Nunca es eh, plato de buen gusto, como decimos, el llegar a una final y perderla, pero esto es el deporte y la que ha perdido ahora el don de fútbol sala a los penaltis. También en 2015 consiguió ganarlo de la misma manera a, a los penaltis. Y bueno, pues son muchos. Yo recuerdo eran muchos equipos que se metían en esa, en esa final y que se quedaban con la miel en los labios. Eh, vamos a seguir hablando de ese partido de esa 36ª edición. En este caso con un componente del equipo ganador, del equipo campeón, del Zulema. Fernando García, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, enhorabuena, y, y sobre todo que nos queda al menos la idea de que, en cierta manera, el fútbol sala ha dado de una, una cosa como esta, ¿no? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, decir que, perdona un poco mi voz, pero soy propenso a quedarme ronco y Y después de este fin de semana tan intenso pues estoy todavía un poco <risa> un poco regular. Uh -huh. y luego eso Pues pues sí la verdad que tengo contexto que no ha llegado a nuestro momento eh lo hemos conseguido y la verdad que, que ha sido un fin de semana muy muy emotivo y muy bonito para nosotros. Uh -huh. Una final muy muy igualada en la que bueno, se viste casi obligado a llevar la iniciativa la mayor parte de, del tiempo por ir con ese marcador en contra, ¿cómo fue? Pues sí, la verdad que, que íbamos bastante concentrados al final y demás, con, con, con una buena inercia, buenos resultados, encajando poco, pero sí es verdad que, que ellos empezaron mejor que nosotros, tuvieron un poco más la iniciativa, eh, se pusieron por delante, eh, teníamos un jugador que nos estaba marcando la diferencia, que era el número 10, que no, nos costó ajustarnos a a él, y nos estaba creando muchos problemas, y es verdad que la primera parte nos costó bastante en el descanso, sí es verdad que estuvimos hablando eh, eh recolocamos un poco las cosas hablamos un par de detalles, dijimos de hacer nuestro juego de, de, de no meternos atrás, de no especular y, y que fuera lo que tuviera que pasar pero que si ganáramos o perdiésemos, que fuese como como nosotros hacemos, jugando a nuestra forma uh -huh. y la verdad que que que fue que que hizo Setu. Hicimos una segunda parte creo que muy buena, uh -huh. en la que casi casi todas las ocasiones fueron por nuestra parte, teniendo bastantes claras, en la que el portero de ellos, la verdad que, que un fenómeno cierto de parar y conseguimos empatar el partido y y podíamos habernoslo llevado sin tener que llegar a los penaltis, pero al final pues se tuvo que que era tanta fatídica y cayendo en este caso por una vez en nuestro lado, gracias a Dios. Uh -huh. Que se da la situación, y lo comentábamos antes con, con Adrián, componente del Donde Fútbol Salah, sí. que cuando el Donde tiene el marcador a favor, eh, es un equipo muy difícil de batir, porque juega muy bien atrás, eh, ya lo vimos en otros partidos de la maratón, y eso sin duda, eh, bueno, eh, hay que daros también el mérito de, de haber sido capaces de, de superar un equipo que solo ha encajado dos goles en toda en toda la competición. Pues sí, es verdad que, que ellos, eh, si se ponen por delante, es muy difícil luego remontarle porque eh, aguantan la pelota muy bien, la mueven muy bien, se defienden muy bien, son un grupo muy intenso, eh, luego salen rápido, es decir que, que si intentas apretarle arriba en una contra te pueden te pueden matar, y la verdad que, que tuvo su mérito, pero es algo que ya hablamos antes del partido, de que de que si se nos ponía la cosa y contra que, que nosotros sigiéramos nuestro juego, que que digamos a tener nuestra oportunidad, porque somos un equipo que crea bastantes ocasiones, verdad que nos cuesta convertir, pero pero tenemos muchas ocasiones y estábamos fuerte y, y lo que no lo gusto que queríamos era ponernos nerviosos eh, eh que si se nos ponían por delante, que no superara la situación. Y es verdad que tuvimos paciencia, ya nos pasó también con ...en el partido del Grupo con Estudiantes... ...y en el octavo con Quebec... ...empezamos perdiendo los dos partidos... ...y la actitud fue la, la misma... ...lo teníamos claro de antes... De, de, ...de por lo menos... ...que si empezábamos perdiendo... ...no volvernos locos... ...hacer nuestro juego y, y ya te digo... ...si si se daba la oportunidad de remontar bien... ...y si no, no tirar un partido por... ...por medio que quizás en otras ocasiones... ...pues si no ha pasado eso... ...no hemos debido gestionar... Eh, ...que se nos pongan por delante... ...encaja pronto... Hemos ido en partidos correcales y al final lo hemos terminado pagando porque más contra no han aumentado la diferencia de goles. En este caso, pues, la verdad que nos ha salido, pudimos empatar y ya te digo, creo que en la segunda parte sí, sí tuvimos muchas ocasiones para para por lo menos haber intentado uh -huh. no llegar a los penaltis. Pero claro, ya te digo, eh, defienden muy bien y, y tuvieron un portero que en la final... Hizo, creo que es una gran actuación uh -huh. Oye, eh, Fernando, se da la, eh, la curiosidad de que eh, quizás vosotros lo más complicado en esta maratón lo habéis tenido desde, desde el primer partido, eh, porque vaya primera fase que, que os tocó jugar ¿eh? La verdad que sí, que ha sido eh, se dice que el grupo de la muerte por un lado tiene su su contra, de que desde que, desde que comienza va a tener un desgaste mayor, que si te toca no un grupo con otros equipos que que te puedan exigir menos, pero al final, si quieres ganar una maratón, tienes que ganarle a todo por lo menos intentarlo, y el y el desde primera hora tener un partido con estudiantes, el primer partido inaugural, pues, pues te obliga a estar fuerte desde primera hora, entonces quizás eso que pudiera ser algo que se volviera en contra, nos ha ayudado también a, a estar intenso de primera hora emitido, y metido, uh -huh. y en esa dinámica pues... Nos hemos mantenido durante todos los partidos y es verdad que, que hemos conseguido lo que nos ha faltado otras veces de mantener esa actitud y esa concentración durante todos los partidos y ha ido más. También mm. mucho un buen juego y la verdad que, que todo eso nos ha ayudado a a, pues, a, a haberlo conseguido. Mm -hmm. Y también la la bueno la, otra de las curiosidades que se dieron es el tener que jugar dos partidos consecutivos con el que de qué, ¿no? El primero lo perdisteis por la mínima y el segundo... Eh, lo tuvisteis que remontar o empatar en este caso hasta en do, dos ocasiones supongo Exacto, que fu que sí. fueron muy diferentes, ¿no? Pues sí, la verdad que, el, que en el grupo eh, fue el último partido de grupo, ya más o menos aunque éramos el primer grupo y, y no estaban claro todavía los cruces, pero por Ego Laveral y el resto del grupo vimos que, que ya casi no igual que el primero o tercero, porque no íbamos a volver seguramente a enfrentar en octavo, ya que el mejor tercero se enfrentaba con el primero de nuestro grupo y nosotros pues decidimos rotar un poco y los jugadores que, que más minutos habían estado teniendo los partidos anteriores porque no jugaron ese partido y el resto de componentes que teníamos un equipo de este año con más número de jugadores más extenso pues uh -huh. porque jugaron porque tenían ganas también también no habían tenido su momento y, y, y la muestra fue de que perdimos 1-0 y y lo pusimos bastante difícil, ¿verdad? porque perdimos con un portero jugador y con un jugador menos que nos pusieron a nosotros, y casi al final de la segunda parte. Luego, sí es verdad que ya una vez que pasamos a Otrago, es un partido totalmente diferente, porque ya ahí es que se era fuera, era una final anticipada, y creo que fue también un partido muy bonito para para que lo ves desde fuera. <risa> <risa> claro. era un gusto ver el que está dentro, que fue bastante sufrido por ambas partes, en el que se ponían por delante, empatábamos una primera parte también de ellos, que estuvieron muy bien, y creo que una segunda parte en la que nos pasó igual. La segunda parte remontamos un poco y, y tuvimos muchas ocasiones en la que también fue una parte para cada equipo, y en este caso también terminamos llegando a los penaltis, que volvimos a tener la suerte de que cay cayó de nuestro lado. Eso de una lotería, otras veces no hemos ido por penaltis, habíamos hecho un buen partido y, y en esta ocasión pues nos ha tocado a nosotros la suerte de, de haber aceptado. Uh -huh. A partir de ahí, habéis, bueno, ¿pudiste dosificar la plantilla? Porque ya los partidos de cuartos y semifinales no fueron tan exigentes, ¿no? Bueno, sí, que una vez que, ya que juegas con dos equipos que, que son candidatos a, a ganarlas, con con lo que cuenta todo el mundo a priori, que son los dos que, que salieron a disputar, que pues traemos un buen resultado en el grupo con estudiantes y, y haber eliminado no que de qué siendo partido como fue y tal, pues la verdad que no refuerzo mucho, entonces ya es verdad que llega a cuarto con, con otra confianza, la gente pues todo el mundo había tenido su momento, estaba todo el mundo fuerte, concentrado y también estoy muy seguro atrás, hemos cada dos, seis goles que también una buena marca y la verdad que que al principio me costó un poco no un equipo joven que, que fueron muy fuertes muy intensos pero poco a poco pudimos ir marcando goles y ya un poco de tranquilidad jugamos bastantes jugadores y en, y en semifinales pues lo mismo también totamos bastante pudimos jugar casi todo y, y descargar de minutos a los más habituales y, y llegar a la final en este caso bastante bastante fuerte y Y más descansado que, que en otros años que hemos llegado a fase final que hemos llegado un poco más just y tanto eso de gente como de de forma física y eso de por parte de los dos equipos porque ya decimos parece que los finalistas llegasteis muy enteros y sin duda el secreto uno de vuestros secretos es que habéis dispuesto de un fondo de banquillo durante durante bueno durante todo el torneo no la verdad que sí que este año hay cantera como decimos aquí en los además hemos metido gente muy joven Sí, cinco o seis chavales que tenemos de 15 y 16 años que están empezando. Yo soy de los más viejos ya, de los que ya me tengo que ir. Uh -huh. <ríe> y hay un poco de mezcla. Si tenemos un entrenador, entonces pues la verdad que hemos estado entrenando durante el invierno y, y al final esas cosas pues se notan y, y hace porque por lo menos puedas competir algo más. Y, y en este caso pues se ha visto así, hemos tenido más gente, todo el mundo ha tenido su minuto, todo el mundo ha jugado, todo el mundo ha estado contento, entonces al final, mientras más gente hay, más cosas positivas aporta y, y hacen pues, que se, se pueda conseguir ganar. Ah, por cierto, que, que tuvisteis apoyo en la grada, ¿no? En la final, digo. Pues sí, la verdad que sí, desde aquí también queremos agradecer el apoyo de tanto de la gente de aquí, de nuestro pueblos que bajó a vernos, Aunque fuera un sábado de madrugada y tanto a la gente y sobre todo a la gente de Ubrique que fue bastante también mayoritariamente la que nos apoyó en la final, la verdad, porque hubo un momento en lo que sobre todo la primera parte estábamos pasándolo mal, momento que empatamos, se notó y en la tanda de penaltis pues la verdad que, que el apoyo fue máximo Aquí, pues, en, el en el equipo. Yo en representación de Zurra y de mis compañeros, pues, agradecerle ese apoyo, esa fuerza que nos mandaron, porque pues, también quiere decir que que no tienen aprecio después de tantos años van a jugar y que y que se alegran por porque no seamos de ahí pero que, que hemos podido integrarnos un poco el, uh -huh. después de tantos años en el fútbol o sala deบุรี en los últimos años lleváis dos semifinales, bueno, una final, un título de maratón, este último año llevabais dos semifinales de maratón, eh, peleando en la, en la competición liguera, elogiados por compañeros de otros equipos eh, que comentaban que erais el equipo que mejor fútbol sala hacía de la liga, lo que sorprende que eh, una victoria como esta eh, haya tardado tanto en llegar, ¿no? Pues sí, porque eh, primeramente lo, lo, que te, lo que te decía, que que te enorgullece y aparte a todos nos gusta ganar, pero que la cosa más bonita que nos ha pasado de estos días que la gente te diga o lo merecía y eh, uh -huh. eh, era algo que estaba pendiente con vosotros, eh, es algo que merecéis a fuego. Entonces, por parte de, de otros integrantes de otro equipo de distintos equipos y demás, entonces eso es lo que te termina de... es lo que te enorgullece más que un, un título que... sino que la gente te lo reconozca porque quiere decir que te gusta lo que haces y que y que te lo valoran y quizás pues este año ha sido por una mezcla de todo, que quizás pues somos más ya nos han pasado otros años anteriores lo que toma experiencia, a saber de partido, a, a la actitud, a, a lo que te he comentado antes de cuando se te pone las cosas mal no no ponerse tan nervioso, no mm. no regalar tanto, también hemos tenido la actuación de nuestros porteros, han estado fenomenal, hemos tenido un serio también defendiendo, que otras veces ...no lo hemos estado tanto... ...hemos concedido mucho... ...entonces nos ha penalizado bastante... ...y quizás pues todo eso... ...ha hecho que... ...que que podamos... Que, ...que hayamos podido competir... ...un paso más que que en otras ediciones anteriores... ...también este año hemos tenido un entrenador... ...durante todo el año... ...que quiera que no pues... ...Regoyo que estado encima nuestra... ...en entrenamiento, en partido y tal... Y, ...y quiera que no pues así también... ...la gente se enchufa un poquito más... mhm. Uh -huh. ¿Qué os ha aparecido el cambio de, de formato y que la final se haya adelantado se ha parecido mejor a mí personalmente me ha gustado si sí, es verdad que a título personal me hubiera gustado que hubiera habido cabezas de serie. porque es verdad que una pena que en uno octavo se quede uno de los fuertes ya fuera o uh -huh. se vio una final anticipada que pudiera haber sido unas semifinales y que te puede te puede garantizar que sean semifinales más fuertes o cuartos más fuertes uh -huh pero en, en cuanto al formato y tal de, de, de acortarlo, pues para mí, a mí me ha gustado más porque mmm, llegando al domingo al mediodía se hace bastante más largo, ya son dos noches, nosotros que somos de fuera alquilamos un campo y somos bastante, entonces se nos acumula más el cansancio, porque somos muchos, tenemos que dormir colchonetas, cosas, vamos, cada uno tendrá su... Pero en ese caso por pues, nos desgastaba bastante más. Entonces yo creo que en este te hace que si vas bien pues la inercia de un partido a otro la mantenga la que lleva pues se te mantenga te uh -huh. empiezas menos estás un poco más metido en en, en el ambiente, sabe que habiendo a lo mejor tantas distancias de, de como otro año que terminaba a lo mejor el sábado a las 6 7 de la mañana y, y hasta por la noche de madrugada al domingo me no volvía a jugar entonces te pasaba casi todo el día del sábado esperando a jugar de nuevo, entonces como que ya te enfría un poco, y, y a mí personalmente me gusta más en este formato. así uh -huh. Bueno, Fernando, y ahora lo que os queda ya es el asalto a la Liga, ¿no?, que también se os está resistiendo. Si lográis mantener esta plantilla de forma regular, digamos que es lo complicado, ¿no?, que pueda disponer de ella todos los fines de semana, eh, desde luego es eh, para tenerlo en cuenta, ¿eh? Claro, es algo que también nos gustaría, la verdad. No nos preocupa, porque al final nosotros, lo que nos gusta es jugar, el grupo también es que nos juntamos, que vamos aquí a echar metro rato pues baja y bajamos a bri echamos nuestro partido y, y lógicamente a todos nos gusta ganar pero no es algo que, que nos preocupe excesivamente si si algún año conseguimos ser lo suficientemente regular para ganar una liga pues nos gustaría mucho porque son ya creo que decir 10, 10 años de 10z años a del equipo y, y la verdad que siempre hemos estado ahí estamos entre los cuatro primeros compitiendo cuando cuando ruido, como se suele decir, y a ver si un año pues somos capaces de, de ser regulares durante, toda, durante todo el año y, y poderla disputar por lo menos con, con posibilidades hasta el final y, y poderla conseguir, ¿sabes? Y por cierto, para, para que lo sepan nuestros oyentes, 10 eh, años en los que no habéis cometido ni una incomparecencia y creo que solo una vez, eh, no sé, presentante ahí un partido, pero fue porque te estaban las carreteras cortadas por nieve. Pues sí, la que en eso somos bastante bastante fieles. Sí. hallamos más, hallamos, hallamos menos, pero cinco juntamos siempre para bajar y y muchos días de agua y tal, pero nunca hemos puesto impedimento en bajar si sí, hemos avisado antes por si por si Palaya no está en condiciones, pues como este año que ha habido varias subvenciones, uh -huh. pues por lo menos para no no bajar en barde, pero claro. pero hemos estado interesados en en hasta última hora bajar o pues en caso que que en ese caso que tú me dices fue de una nevada y estaban las carreteras cortadas y, y no pudimos bajar, el resto de casos pues la verdad que no no hemos faltado nunca y y de ahí pues que quizás nos reconozcan cuando ganan una maratón y tal, pues la gente que que ya nos conoce se alegra porque ven que son un grupo de chavales que lo que van es a jugar, juegan limpio y y tienen tiene su mérito, que bajan sus fines de semana por, por simplemente echar un rato. Uh -huh. Pues nada, pues eh, Fernando, en principio pues darte las gracias ¿no? por habernos eh, atendido, por habernos puesto a, al día de lo que ha sido esta, o explicándole desde vuestro punto de vista lo que ha sido este maratón, y bueno, insistir dándole también la enhorabuena por ese, por ese título, y nada, pues esperar que mmm, sigáis estando aquí en Ubrique, y que lo sigáis haciendo así de bien, y que sigáis disfrutando vosotros y haciendo disfrutar también a los, a los aficionados. Muchas gracias. Muchas gracias, Ingrid intentándolo el de que cuesta aguanté Un abrazo hasta luego Venga, Un abrazo Adiós. hasta luego He kill yourself 6 y 18 minutos, eh, seguimos con este balance, este resumen de lo que fue la 36ª edición de la Maratón de, de Fútbol Sala eh, que nos dejaba al Zulema como campeón vamos a terminar con el balance organizativo por parte del presidente del Comité Local de Fútbol Sala Daniel Villanueva, que lo tenemos también al otro lado del teléfono Daniel, buenas tardes Hola, buenas tardes. ¿Tú? Se cerró la temporada con esta 36ª edición de la Maratón y que terminó llevándose Zulema, como decimos, tras una final de las más igualadas de los últimos años, ¿no? Sí, la verdad que la final se la ha podido llevar cualquiera y estuvo muy, muy igualada. Para ti es justo ganador, Dani. Al menos parece que, que Fácil no lo tuvo desde el principio y que desde el primer partido ha tenido que pelearlo, ¿eh? Sí, la verdad que por el camino de ambos equipos que llegaron a la final y por lo visto en la final, y que llegó el peso del partido casi todo el partido, pues se puede decir que es mucho vencedor. Si fuera sido don campeón, pues también ha sido mucho vencedor. Uh -huh. un, un dato sobre sobre esta edición Tres equipos foráneos en la semifinal Parece que se, que se han cambiado las tornas, ¿no? Cuando le costaba mucho a los equipos de fuera eh, Digamos, eh, eh, tener un buen papel en la maratón, ¿eh? Sí, eh, aparte de, de que los tres equipos de fuera Se ganaron por sí mismos el exo de estar ahí en las semifinales el formato este quizás le viene un poco mejor, en el sentido de que no son dos días fuera de casa y yendo viaje para allá, para acá. Y uh -huh. aquí prácticamente pues cuando llegaba una parte, solamente tenía que hacer un viaje para, para descansar un poco. Ya después se, se quedaban aquí porque jugaban más, más continuos. Uh -huh. Casi que se le iguala igualaban las condiciones con lo que son los equipos ubriqueños. Dani, ¿te gustó la final? Sí. ¿Ambos? Sí, la verdad que sí, me, me gustó la final. Uh -huh. Te iba a decir que, que ambos equipos pudieron llegar bastante descansado porque no se tuvieron que emplear a, a fondo en semifinales, ¿no? Sí, las semifinales las sacaron los dos equipos de forma sobrada. Vamos. Eh, los otros dos equipos que llegaron tenían plantillas más cortas y, y el nivel que tenían no era el, el nivel que tiene lema o, o Donde, ¿no? Uh -huh. Hablamos de Autoscuela de la Sierra de Aguas y Gesto Algar, que han sido lo, los semifinalistas, y a los que también hay que reconocerle, ¿no?, el, el hecho de haber llegado tan lejos. ¿Qué te ha parecido estos dos equipos? Pues la verdad que muy bien, ¿no? Gesto en el, en el grupo, pues, que se enfrentó al Donde, que a la postre fue el que lo echó en semifinales, pues <risa> los demás partidos pues, lo sacó con más o, o menos tranquilidad, pero pero fue justo vencedor en cada uno de ellos. Y el WAP, pues en el grupo que encontró, era un rival eh, en el que tres equipos estaban muy igualados y uno de ellos era el más débil y, y gracias a ello, pues accedió a la ronda octava como mejor tercero, porque con los dos equipos de su grupo, pues perdió los, los dos partidos y el... Y el partido que tuvo que ganar, sí o sí, lo ganó con contundencia, 11-1. De ahí el, el pase a, a los cruces, en los que aprovechó que no le tocó ningún equipo grande y, y fue eliminando a, a rivales, como fue rivales también de entidad, que uh -huh. para el guarda cualquier rival es fuerte, y, y eso a Galer y a Inter, ¿no? Uh -huh. Eh, Zulema y Donde llevan ya años demostrando lo, lo que valen, ¿no? Eran dos de los favoritos desde el principio. En el caso de Zulema, lo hemos comentado aquí y bueno, y nos lo ha confirmado su, uno de sus componentes, eh, el fútbol salubriqueño le de, se lo debía por las buenas últimas temporadas que ha hecho el equipo, ¿no? Sí, eh, y con decirte que yo diría que es el, el equipo que mejor fútbol futbolsar puede practicar. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y ya... A la tercera, pues pues, pues la vencida. Uh -huh. Terceras, la tercera sí. final que disputa la maratón. Uh -huh. eh, Dani, estudiantes y, y que de qué cayeron antes eh, de tiempo. Sorprende. Eh, claro está el que de qué, ¿no? Que bueno era el vigente campeón y el, y el principal favorito para todos. ¿Crees que o, o parece que llegó muy justo no a, a esta maratón de fuerzas? Eh, no sé si a lo mejor llegó justo, pero si en la ronda de los penaltis contra Zulema eh fuera fuera pasado pues a lo menos estaríamos hablando de que habían revalidado el título, ¿no? Uh -huh. Y estudiante pues igual, ¿no? En el partido contra el donde eh, de haber ganado pues a lo mejor se fuera visto otra final, ¿no? Eh, tuvo mala suerte porque mm, varios jugadores, algunos lesionados, otros con compromiso Eh, no pudieron asistir al partido contra el donde que se le notó mucho. Uh -huh. Llevaba el peso del partido, pero se le notaba que eh, arriba le faltaba le faltaba algo para inquietar un poco más a Erdonde. Lo intentó, pero el equipo de corte, la verdad es que estuvo muy, muy, consistente, muy consistente atrás y, y apenas pasó a pulso. Uh -huh. Interesantísima, sin duda, lo que fue la... La fase de grupo, recordemos que Zulema pasó como tercero, como mejor tercero la fase de grupos en el grupo A, ¿eh? Sí, sí. Eh, pero claro, pasar como tercero ahí era casi normal, ¿no? Uh -huh. Quizás el primer partido del grupo, el primer partido de la maratón, y el primer partido del grupo de Zulema ya condujo al al camino que cada uno podía llevar, porque ya con ese punto ganando Normalidad que le ganaría A Malacayú pues, Ya casi se aseguraba El pase octavo Y ya de ahí pues, A, a ronda eliminatorias Más tarde más temprano Te tienes que encontrar con, con un equipo fuerte Si te cuenta Los dos que llegaron a la final Tuvieron que eliminar a, a que deje de estudiantes Hasta después Sí, sí eh, Nani, tenemos problemas ahí con el sonido No sé si Porque te... hacemos hace bien si te puedes mover para ciertas zonas, porque pareces un, un robot eh, cuando habla ahora parece... Ahora me escuchas ahora bien, me, sí, me metí un poquito. Te escuchamos perfectamente. Eh, te iba a comentar que también, que más público en la final que en ediciones anteriores, ¿no? También, eh, ¿era lo que se buscaba esto con el cambio de hora? Sí, la verdad que, eh, la final, la hora que era y... ...y la final que era, que iba a ser una señal buena... ...pues llevó a, a gente a, a verla, ¿no?... ...y eh, casi una hora antes ya por los aledaños del pabellón... ...ya se preveía un, un lleno. Uh -huh. Entiendo que esos partidos ya a las semifinales, cuartos de final... ...ya esos sí gozaron de, de presencia de público... ...al contrario que en estos últimos años, ¿no? Sí... Verdad, desde la primera fase hubo partidos muy, muy atractivos, no solo en el grupo A. Y, y hubo un montón de gente, a lo mejor incluso en, en semifinales hubo un poco menos. Lo que pasa que ya el que estaba, pues iba viendo que a lo mejor estaba muy desigualada y y, y se iba mientras... ...fuera del pabellón, ahora va a esperar la final. Uh -huh. Bueno, no, no han sido unos cuartos semifinales especialmente intensos... ...salvo el partido de, de estudiantes. Los favoritos se han ido eliminando entre ellos. Eh, ¿Crees que el, ahora, a toro pasado... ...que quizás la, las cabezas de serie se tenían que haber mantenido? Yo creo que no. Muchos equipos me lo han pedido, pero yo creo que no... Que de las cabezas de serie mmm, facilita facilita a los equipos grandes, que ya de por sí eh, tienen mejores plantillas, a, a llegar a la ronda de semifinal. Y sí, lo bonito a lo mejor fuera pues, así, imagínate, su lema que de que hay estudiantes donde en semifinales, ¿no? mm -hmm. Pero esto le da opciones a otros equipos y... Y también, pues, en cuarto hubo mmm, partidos muy igualados, ¿no? Eh, el Inter, eh, quedando poco, iba perdiendo 1-0, remontó 2-1 y, y justo, eh, quedando un minuto, y justo en la jugada siguiente empató el guay en los penaltis se decidió. El Mafre Bankia perdió 1-0 con Gestargar y el único así más desigualado fue el, el Zulema contra la escuela, ¿no? Que se tardó... Con un resultado más amplio Pero que estuvo reñido hasta casi Casi los últimos El último cuarto de, de partido ¿no? uh -huh. eh, Destacar también Otro, ya ya haciendo balance De lo que ha sido la maratón Que esta edición ha contado por primera vez Con una jugadora, ¿no? Lorena Ruiz Que ha sido la primera mujer que juega una maratón En estos 36 años y además Marcó un gol en, en su debut Jugadora sí, del Atlético debut, Fusado En su debut marcó un gol Sí, la verdad que eh, tenía la ficha esa desde tiemp de hace tiempo y eh, iba a dar una, una asamblea para proponerlo, pero claro, mmm, la, la misma jugadora y, y, y el equipo me echaba y en verdad, mmm, mejor... mejor darle la oportunidad porque la verdad que demostracha hasta a nivel ¿no? que, uh -huh. y, y quizás por no haber polémica porque hombre se ha visto que se puede hacer eh, y, y no no quería darle bombo porque el Ya se, después tú sabes cómo es la sociedad, ¿no? Que si machismo, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y, y optamos por dar la hogada porque no iba a repercutir nada, ¿no? Uh -huh. Pero y... claro, para pago su responsabilidad. Uh -huh. Dani, en el apartado de incidentes se tan solo hubo que destacar la lesión de Modesto eh, en ese Galerí Pantera Wax que asustó un poco, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó? Sí, la verdad que pasamos... El pabellón entero y, y muy especialmente yo, porque además me tocaba cerca. Y pasamos un rato bastante malo, casi dos horas o tres, hasta que ya nos dijeron que, que estaba bien y nos dieron lo que había sido. Pero, vamos, lo pasamos mal. Todavía me emociono porque... Eso, bueno, eso te puede pasar en cualquier momento. Y fue una bobada tonta, ¿no? Pero uh -huh. ya, gracias a Dios, pues no pasó nada. Que fue una mala caída que que finalmente se ha quedado en un latigazo cervical, ¿no? Sí, sí, un choque y, y, uh -huh. y golpeó en el suelo desde alto y el cuello le, le haría un cimbronazo o algo. Yo lo, lo vi, pero fue tan rápido que, que en verdad no no te puedo decir que es lo que pasó. Uh -huh. eh, para ir finalizando, daniel líneas generales ¿Qué te ha parecido esta maratón? ¿Qué resumen harías? Pues Si no fuera pasado esa cosa Pues, pues hubiera sido una de las maratones Más Más bonitas eh, En las que yo Eso eh, eh, parte, ¿no? Más que nada porque Desde primera hora eh, Estuvo Estuvo muy bien, ¿no? Desde la oso de de la tarde, ya empiezan a ver grandes partidos y, y eso hace que, que el pabellón pues, esté más o menos lleno. ¿Qué equipos crees que, que han decepcionado? Pues... Hombre, decepcionados no, porque todo el mundo más o menos ha cumplido, ¿no? Pero Oasis quizás esperaba algo más, lo que pasa... Que ya al perder el primer partido con contra se suponía el rival más débil, que después demostró que no era tan débil, pues ya obligó mucho a, a ese enfrentamiento contra los dos equipos de división menor, en los cuales salió también derrotado y, y cayó eliminado. Sí. Uh -huh. Eh, bueno, ya supongo que vacaciones para el fútbol sala local Y bueno, pues ¿cuándo vuelve la cosa? ¿Cuándo se reactivará ya el comité local de fútbol sala de cara a la próxima temporada? Pues como siempre, a, a primeros de septiembre A primeros de septiembre y... ¿Y qué, Dani? ¿Dani? Nada, no, eh, que a primeros de septiembre, 1 de septiembre Vale, vale, muy bien que Es que, eh, eh, nada Cosas del directo sí, sí, eh, Estaba tal. la niña y no sabía si se iba a caer o no se iba a caer Vale, no las te cosas. preocupes Pues nada, te dejamos tranquilamente Para que, que la cuides de cerca Y no tenga que estar pendiente de todas las cosas Nani, Venga. que muchas gracias Que, bueno, felices vacaciones Y que ya volvemos a tener noticias Cuando vaya a comenzar la temporada Enhorabuena por todo Y lo dicho, un abrazo Vale, un abrazo Venga, hasta luego Adiós 6 y 33 minutos de la tarde, estamos fuera de tiempo así que nos vamos a despedir y si tenemos más cosas que contar lo haremos en la jornada de mañana, pero antes decir que como saben desde hoy se está disputando la, eh, la Alps Epic, que es la prueba de ciclismo por montaña que se celebra en los Alpes franceses y en los que franceses y en los que está participando Jorge López Janero y su compañero Manolo Rojo. Pues hoy tenía lugar a partir de las 4 de la tarde desde las 4 de la tarde un prólogo de 11 kilómetros para abrir boca y en ese el equipo Simisur Epic Experience, que es al que pertenecen Manolo Rojo y Jorge López Janero, pues han conseguido la segunda posición, la segunda posición a solo 24 centésimas del vencedor. Hablamos de la categoría Master 40, que ha sido la pareja francesa, francesa Florent Besés y Ben Basley. Pues eh, mañana ya arranca la primera de las cinco etapas eh, de línea, que rondará entre los 65 y los 80 kilómetros. Enhorabuena a Jorge López Janeiro y a Manolo Rojo, que comienzan con muy buen pie esta Alps Epic. Nosotros volvemos mañana con muchos más asuntos relativos al deporte